La ley, ley 19.253, que es la ley indígena, establece dentro de los derechos de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, el proceso de recuperación y reivindicación de sus tierras ancestrales. Y así lo establece como ley. En ninguna parte se establece como toma. Por lo tanto, nosotros, basado en esta ley, y también basado en el convenio internacional del convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas, que establece Y de los derechos de las tierras de los pueblos indígenas son inalienables, no se pierden, aunque hayan sido colonizados, aunque hayan sido legalizados por colonos inocentes, ese derecho no se pierde. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a ser muy claro muy categórico que esto no es una toma, es una un proceso de recuperación y de reivindicación de los derechos ancestrales.